Sí, nosotros estamos viendo un resurgimiento de la conflictividad muy fuerte este bueno sobre todo a partir del discurso de del gobierno nacional este que plantea este al capital privado y la inversión especulativa como la salida de la crisis y bueno eso hace que eh, la especulación inmobiliaria aumente sobre la tierra y sumado a que bueno como hemos comentado antes ya la Secretaría de Cultura Familiar no tiene la institucionalidad y la estructura que tenía, entre otras, vamos quedando un poco desprotegidos también, ¿no?, en términos de a dónde y con qué contamos para defenderlo, ¿no?